...pudo recuperar dos balones... ...Damián Tintorelli viniendo desde el banco... dio una gran mano en la victoria... ...del equipo de Silvio Santander... ...a quien vamos a saludar en este momento... ...en Uno Contra Uno Radio... ...Silvio, buen día, ¿cómo te va? Buen día Matías, ¿cómo estás? Muy bien... ¿Cómo fue el partido de ayer? ¿Hay tamaña diferencia entre los dos equipos, considerás? No, no, de hecho fue un partido... ...muy parejo durante el primer tiempo... ...que lo cerramos bien ahí por siete puntos... ...pero dentro de un trámite de, de paridad... Y, y después sí, a partir del tercer cuarto empezamos a tomar una diferencia, pudimos este, defender bien en un momento y, y digamos, ganamos el partido con autoridad, pero no, no porque sea una diferencia... Pues, creo que son dos equipos parejos, no son dos equipos buenos. Fue 91-72. Sí, el... El trabajo, decía yo y lo remarcaba de Tintorelli por lo que pude leer y por los compactos que, que, que pude ver fue realmente muy, bien, muy, muy bueno, Silvio. Sí, jugó un buen partido. A ver, no es por individualizar ni por pedirte una reflexión desde el punto de vista individual del jugador sino porque le entregó recambio a Bate, eh aporta, le dio una energía, una dinámica le, le aportó mucha frescura el ingreso de Tintorelli al equipo. Sí, sí, sí, sí, tuvo un buen partido, además Robert estuvo ahí cargado de falta todo el primer tiempo y, y Damián jugó muy bien y, y bueno, es un poco... También nos está pasando que empezamos a recuperar a varios jugadores y, y podemos ir armando un poco más la estructura, entonces este, eh, la, las rotaciones son un poco más previsibles, los jugadores se van acomodando más en, en los roles, en los tiempos que tienen que jugar y, y bueno, este, no me sorprende que Damián haya tenido un buen partido porque también el equipo se va... Eh, ...empezando a completar en algunos lugares. Estamos hablando con... Silvio Santander... ...el técnico de... ...Quinza de Santiago Bolestero... una victoria de Quinza... ...91-72... ...buen trabajo de Romano... ...buen trabajo de Tintorelli... ...un partido bueno para Jackson también... Eh, ...como veníamos hablando con, con Matías... Eh, ...y un Quinza que es, va recuperando... ...va recuperando como, como dice su entrenador... Eh, ...algunos jugadores... Eh, más allá de recuperar los lesionados, más allá de rearmar el equipo nuevamente, ¿cuál lejos estás de aquel juego, sobre todo defensivo, ¿no? que es un poco la, la característica de tus equipos, de aquella presión, de aquel ir a buscar el partido todo el tiempo, de no esperarlo, sino de provocar el error del rival? Eh, ¿estás, ¿Estás lejos de eso todavía? Y, y, intuyo también que las lesiones y los recambios tuvieron mucho que ver en eso, ¿no? Mirá, a mí siempre me gustaría defender mejor, eh, creo que el equipo todavía puede eh, levantar la intensidad y puede seguir, digamos, corriendo mejor el plan de juego y reglas defensivas, pero hoy estamos en el podio ya de, de, del torneo entre las mejores defensas. Es decir que aún teniendo cosas por mejorar, eh, hemos tenido un progreso notorio, la entrada de DEC nos ha permitido eso, de, de armonizar un poco los puestos, la suma de rebote y todo lo que él hace para defender entonces, eh, no es un progreso muy marcado en, en, en el aspecto defensivo que esto hay que revalidarlo todos los días porque cuando uno lo así tiene que saber que el próximo partido es el que hay que volver a hacerlo y, y todavía queda mucho por delante pero claro eh, con cosas por mejorar yo veo que nosotros hemos dado un paso adelante en la defensa eh, pero te, re te repito, porque por ahí no quedó no claro, ¿estás muy, muy distinto este 15 defensivo al del año pasado o no? Ah, no, no. Eh, eh, sí, en eso sí. Ah. Eso sí, porque, porque características este, de algunos jugadores. Este, nosotros teníamos varios jugadores que podían entrar en, en la dinámica de defender y correr, en la dinámica de defender y entrar en cambios y, y, y sostener siempre una intensidad que no tenemos esa característica. Entonces, este, claro. hay que defender con otra, con otros ajustes y más inteligentes. Digamos la, la demolición que había por el momento de, de de defender, recuperar, correr, defender, recuperar, correr y, y sacamos tanta ventaja ¿no? ¿Es el equipo que menos puntos permite la mejor defensa en el básquetbol? ¿Lo considerás de esta manera? No, lejos La defensa, la mejor defensa para mí es la que pone al equipo contrario a jugar eh, incómodo y eso puede traducirse en menos puntos o en, en el bajo porcentaje permitido pero a veces ni siquiera esos dos componentes te ayudan y, y el equipo contrario está incómodo Es decir, vos podés poner al equipo contrario a levantar posesiones, por ejemplo, y ellos no quieren jugar así. Y recibís un porcentaje alto y una media de punto en contra importante. Pero se va el partido al lugar donde vos querías. Entonces, este, para mí el punto sobresaliente siempre es ese: el neutralizar la vía de gol y poner al equipo rival en, en, en situaciones este, de incomodidad. Y normalmente, normalmente eh, pasa que también eso va vinculado a recibir un porcentaje no de los mejores eh, y, y no recibir tantos puntos, ¿no? Se van de la mano, pero... quizás ya estar pendiente de las estadísticas, y estar pendiente del fondo de la cuestión es un error. Para mí, yo en los últimos años empecé a, a, a poner el foco en eso. Y... A ver, eh, eh, si tomás en cuenta, por ejemplo, como se toma en cuenta eh, para analizar este tipo de cosas, te lo preguntaba por esto también. Eh, como... En, en el día a día, en tu análisis de los números y lo que haces con, con tu cuerpo técnico? ¿De tomar un promedio de cantidad de posesiones que tienen por partido y también buscar el, las del equipo contrario para analizar esto? Sí, mira nosotros lo que tenemos como, como trabajo en cuerpo técnico, eh, y lo venimos haciendo hace varios años, este, tiene que ver con que el, el conocer todas las estadísticas posibles propias y del rival siempre es importante. Lo que pasa es que hoy en día hay que eh, evaluar y filtrar qué se le transmite al jugador y al equipo, porque es, es, el, el, la cantidad de estadísticas que han crecido sí. en los últimos años en el juego eh, es digno del estudio y, y no se le puede dar... Eh, acá estamos por veces cometiendo el error de dar, digamos, datos y estadísticas de algo que capaz que no sucede. Entonces... Hay que filtrar bien la información y si sí nos sirve para preparar el plan de juego. Nosotros queremos saber siempre todo, el contrario y lo propio. Eh, pero bueno, hay que ver qué filtrar después. ¿Cuáles son esas cosas que hay que filtrar, por ejemplo? ¿Cuáles son los datos que no, que no serían correctos? Mira, hoy, por ejemplo, nosotros jugamos anoche, te pongo un caso para que se pueda entender también para la gente. Jugamos con obras donde Zafar eh, no juega menos de 10, entre 10 y 12 veces se pica a la bola en el centro por partido. Habremos un partido que juega 30 minutos, ¿no? Para, porque también ahí le las la estadística. Por ahí participa menos o se abre el, el, el partido y se corre más y no hay. Habremos un partido cerrado y bien jugado, él tiene entre 12 y 10 acciones en el pick central, de las cuales divide 50% a los dos perfiles. Para un surdo es mucho, se le va bien claro. por derecha. En la derecha, el pica la ola, casi siempre, él busca hacerle el pico. Lo que saben es meterse en el medio del bloqueo, porque como es un tirador, se le salta. Entonces, ese dato es relevante para nosotros. Nosotros en el costado derecho hacerlo, intentamos saltar menos y en la izquierda más. En la izquierda no puede dejar de saltar porque él se levanta a tirar, pero en la derecha busca más penetrar. Entonces, ese dato se le da al jugador. Pero yo no puedo darlo un dato de un jugador que participa mucho menos aunque lo conozca, de, de, de, de que por ahí alguna vez puede jugar ese, ese pick, por ejemplo. Eso sería eh, sobre, sobre coachearlo y, y no es bueno porque también los jugadores, como todo disco rígido de computadora, tienen un tope. Claro, claro, no podés, no, sé si no, podés, miedo, este, no podés llenarlo de información porque en algún momento eso colapsa. Porque además no termina de codificar cuál es importante y cuál la que, la que es un poco irrelevante. Claro. Eh, hoy pensar que se, se llevan estadísticas, por ejemplo de cómo salen los, los equipos y los jugadores después de los minutos. Bueno, no es relevante, no hay tantos minutos en los partidos, ni se o sea, o hay una estadística que se lleva, que es el, el juego aéreo, en los intentos de etapa. Bueno, no es relevante, yo no se la puedo estar dando al jugador de que sí, si, si jugamos contra William de Olímpico, para poner un caso, que es uno de los jugadores con mejor juego aéreo de la competencia, claro. Claro, es importante saber que el tipo va a todas. Entonces, por ahí busca tapar antes de ajustar en defensa, que juega penetración y descarga. Pero eso es este... Digamos, hay un dato puntual ese día contra él, no con todos. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, y, y después de este triunfo, ¿no? Y después de estar ahí peleando, seguir estando ahí arriba y... y, y ¿Cómo venís? ¿Eh, ¿Cambian algo? ¿O, o es un, un hacer todos los días? ¿Es un seguir todos los días? ¿Es un volver a repetir todo lo que haces todos los días con los jugadores, o sea, con tu equipo, ¿no? Porque falta todavía... Una gran parte del campeonato y uno le está ganando al puntero de la otra zona o a uno de los tres o cuatro equipos más importantes de la otra conferencia. Digo, eh, mañana hay es que volver a ganar. Bueno, exactamente, Fabián, eso es lo que, que decimos. Me parece que mañana hay es que volver a ganar. La tendencia de la liga ya no va a cambiar. Acá hay una, una liga que, que eh, se está dando una paridad importante: los ganan los de abajo, ganan los de arriba nos ganamos y perdemos entre todos, eso me parece que en otros momentos se empezaban a separar a esta altura los que estaban para pelear por algo grande y los que estaban por buscar la permanencia. Acá hay una paridad muy marcada y es día a día y hay que prepararse muy bien para cada noche. Y nosotros tenemos que pensar de esa manera, lo que se hizo ya se hizo, eh, bueno y malo, y ahora tenemos... Eh, estamos poniendo mucho el foco en recuperar la, la estructura de juego. Ahora que estamos un poquito más completos, este de ver un poco bien cómo van a ser los, los roles de los que vienen del banco, de los que tienen que abrir, y estoy más enfocado en eso y en el funcionamiento que, que en tener que mirar la tabla, por ejemplo. Y de la Liga de las Américas, Silvio, eh, se enteraron del grupo. Eh, teníamos, eh, en un momento de la tarde de ayer, contábamos con el gallego hoy, hubo una chance de Montevideo, después apareció Brasilia, y finalmente terminan yendo para el lado de Bauru. ¿Qué te parece el grupo que les tocó el grupo E? Porque, a ver, perdóname, es, y, y no sé si coincidís con esto, es uno de los grandes objetivos de Kimsa en esta temporada, la Liga de las Américas. No, no, sí, sí, sí, definitivamente. Este, me parece que es un, me gusta el grupo, me gusta la sede, y, y, y, y es una complejidad importante. O sea, no es que ya en esta instancia uno sabe que hay dos equipos de cada lado que no son tan fuertes. No, acá son todos... Este, partidos donde hay que dedicarle el máximo y, y, y llegar bien preparado, me, me gusta cómo se presentó eh, me parece que bueno, que tenemos que abrir el torneo fuerte porque jugamos con Moshi el primer juego y, y hay que abrirlo bien ahí eh, vamos a ir a buscar la clasificación, este, me parece que, que estamos ilusionados, queremos tenemos con qué, sabiendo que los rivales son buenos también, que van a querer lo mismo que nosotros pero la verdad que te, estamos entusiasmados eh, Silvio, y, y, a, y, a, y anoche te enojaste Sí, sí, no, no me gustó, la verdad que no me gustó Lo hablamos entre varios entrenadores en privado Y, y bueno, me tuve la necesidad de, de... Siento que me parece que a los entrenadores eh, no se lo valora hace un tiempo Se lo ningunea por, por, por bastantes lados en otros Se lo pone en un plano de casi de tercero o cuarto nivel respecto a otros estamentos pero ya que nos voludeen gente que, que no es del mismo deporte eh, no solamente habla mal de los entrenadores habla mal del deporte en sí de un deporte como el básquet que por lejos es el que más este, satisfacciones le dio a Argentina sobre todo en deporte de conjunto no me parece que sí, y, sí. y los entrenadores con los programas con la capacitación permanente que tienen con los viajes permanentes que hacen con la dedicación que tienen no solamente para formar o crear una liga que ha sido copiada en otros deportes y en otros países, sino para la, la búsqueda permanente de la superación, eh, hablar de los entrenadores de básquet me parece que fue una falta de respeto. Pues pongamos en situación a la gente que está escuchando, ayer en el programa Estudio Fútbol se hizo un comentario bastante... Bueno, yo también opiné en Twitter y, y me pareció desubicado, cuanto menos, el comentario de, de Pagani no acerca de, de los entrenadores de básquetbol. Era una discusión que tenía que ver con los entrenadores de fútbol Y en donde uno sabe que a veces en estas cuestiones de los debates televisivos hay mucho de show y mucho de, de, de cuestiones que están como... ¿Puedo decirles algo? En... Eh, eh, no se enoje, muchachos. Este señor pasa, Pagani, estamos... sí. si no me enojo yo y, y, y, y, y me, brota la, me, me brotan no, los negros... No, no, nuevos... no te tenés que brotar, no te tenés que brotar. No, eh, el, el colega Pagani dijo que Messi no era habilidoso. Entonces, bueno, li... Sí, ¿no? entiendo que es parte de un show... A ver, entiendo que es parte de un yo, pero me parece que... Yo sé que hoy a la mañana ya hubo contacto entre la Covite y, y la gente de, que están en TIC y, y, bueno, aparentemente el mediodía, independientemente de que no sirva mucho, o sí, depende de cómo se tome, creo que ahora cuando arranque el programa va a haber una disculpa en, en el programa, tengo entendido. Y independientemente de eso, eh, yo también este, opino lo mismo y lo mismo que, que opinan Silvio sí, creo que todos opinamos lo mismo. Y si hay algo que en el estamento, en nuestro estamento, que obviamente es mucho más chiquito que el del fútbol, ¿no? Este, no, no lo vamos a, no lo vamos a descubrir con esta charla, pero si hay algo que nos ha enriquecido y que nos enriquece como esta charla que acabamos de tener con Silvio, es el hablar con los entrenadores. ¿Por qué? Porque los entrenadores de básquet todo el tiempo, este, a ver, los hay, buenos, malos y regulares, ¿eh? eh, Pero todos tienen que entender de lo que están hablando. Acá no se chapurrea. Acá no, no hay zanata, Gallego. Acá no hay zanata. va al sé. tablón. Eh, estos no. señores son, tienen carácter no, educativo no. constantemente, no es porque estés Santander en no, línea, porque lo no, venimos no, contando no, acá. Eh. Lo venimos contando, sí, lo venimos contando porque, porque eso sí, creemos que, que siempre está bueno hablar con el Real me mandar un mensaje de España, por ejemplo, este, un amigo que, que, que está escuchando, Javier Añoa, que está escuchando el programa y que ese, digamos, durante años fue capo de los entrenadores en, en el básquetbol España, y dice, gran nota, una, una clínica de Santander este, en, en un programa de radio, o sea, y esta, estas cosas que, que, que podría de Santander y podría ser otro, como ayer Casalánguida, como la semana pasada Julio Lama, hablando exactamente del de, de nivel y de sus extranjeros, vale decir que hay, hay toda una... Hay todo un relato completamente diferente a lo que pasa en el fútbol. Así que, por eso te lo quería remarcar, Silvio, y, y, y decirte que también comparto plenamente el concepto tuyo de la noche, que tiraste en Twitter, y, y agradecerte y por esto. Sabían... Perdóname, ¿no? Si me, si me permites hablar también. Este, es que los entrenadores argentinos, que entre otras cosas tenemos varios que son de los mejores del mundo FIBA, y los últimos tres entrenadores de selección argentina, lo que han mostrado la grandeza de, de unirse para trabajar entre ellos, el fútbol no, puede, no se puede ni acercar a esas cosas. Entonces, eh, a mí me parece que hay, que hay que ser respetuoso con los entrenadores. Eso yo, digamos, me, me tocó un poco, no solamente por ser entrenador, sino por el estamento en general. Y además nosotros, eh, también aprendemos los entrenadores de fútbol, los valoramos, no es que es algo que nos que ponemos en un, Nosotros somos entrenadores de fútbol de primer nivel mundial, también. Claro. Y, y digno representante en el mundo. Pero, bueno, me parece que, que los entrenadores de Vázquez también tenemos una cota de cosas que están buenas. Sí, seguro. Tengan... Bueno, Silvio, este, te mandamos un beso enorme. Gracias por el contacto, como siempre. Un, un placer charlar contigo y gracias por los minutos. ¿eh? Muchas gracias. Un saludo. dale gracias. que andes bien, Silvio? Santander, en Uno contra Uno Radio, charlando de Kimsa, del triunfo sobre obras. ¿Le gustó el grupo de la Liga...? ¿Cómo? Que, a ver, y además, quiero profundizar esto. ¿Qué te parece, Santander, el, el grupo? Me gusta, ¿eh? me gusta.